Y saludos desde la Sintonía de Berriozar y Ratias. Saludos desde la Sintonía del 100.8 de la FM. Como viene siendo habitual y cada semana, también saludamos, como no, a toda la gente que nos sintoniza a través de Internet. Lo hace a través de la página de gusquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Estamos a jueves 30 de abril del 2015... Son cuatro o2 minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde y aquí comienza como cada semana como cada jueves eu buscar música tu cita con la música local la música que se realiza en euskalría cita que también tienes el fin de semana tanto el sábado como el domingo eso sí en repetición en la misma franja horaria de 6 a siete y media de la tarde y como no también comentarte que si no lo sabes que yo creo que será muy difícil que no lo sepas ya Euskal Música también tiene su página en Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozar y donde ahí te puedes encontrar cada programa de Euskal Música para que tú lo puedas escuchar cuando más a ti te guste. También tenemos la agenda de conciertos, las noticias destacadas en lo que se refiere al mundillo musical de Euskal Herria y también, como no, videoclips de los grupos. Todo ello en facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Ratia. En el programa de hoy Euskal Música tenemos bastantes novedades. Lo nuevo de Seyurte, lo nuevo de Gobernos en directo, por cierto. Y también lo nuevo del de Boni. Ya os hemos eh, adelantado un montón de temas en anteriores programas de Euskal Música... Pero hoy ya tenemos el disco completo, un doble CD en eléctrico y en acústico. Y aparte de ello, tenemos visita a los estudios de Berriozar y Ratia en el programa de Uscal Música a la tarde de hoy, ya que tendremos la visita de la formación de Iruña, Yosuyon y más, que acaba de publicar lo que es su nuevo trabajo discográfico. Y pues hoy, aquí en el programa de Uscal Música, nos desgranarán ese disco, escucharemos algún que otro tema del... Hablaremos de la trayectoria musical de la banda, de cómo se realizó el eh, disco y, por supuesto, también de los conciertos que van a tener. Todo ello será eso de las 7 menos 5 aproximadamente, con la formación de Iruña, Diosllón y más, que lo dicho, se acercarán al programa Euskal Música de Berriozón y Rotiá para contarnos su nuevo trabajo discográfico de reciente publicación. Todo esto es lo que tenemos eh, preparado para ti, por supuesto, más música durante estos eh, próximos 90 minutos, cada jueves en riguroso directo, entre las 6 y las 7 y media de la tarde, cada fin de semana, sábado y domingo, la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, pero en repetición, internet, egusquiplaza.net, dial 100.8 FM, Berriozar y Rakia. Y vamos a comenzar el programa de hoy Con una novedad, nos ha llegado esta Misma semana y es el nuevo trabajo Discográfico para la formación 6 Urte, el álbum se hace llamar Spalak, ya hay que comentar que Mediante este nuevo trabajo discográfico Titulado Spalak, el grupo 6 Urte Nos presenta su más compacta Sonoridad hasta la fecha Un gran paso adelante el que ha dado esta Banda, compuesta por Iñaki el orza, la guitarra, por Ekain El orza la batería, por Yulen Arbesco al bajo y por Joaquín El Orza a la guitarra y a la voz Como puedes comprobar, bastantes Componentes de una misma familia Qué bueno que acaban de publicar lo dicho lo que es Este nuevo trabajo discográfico El primer trabajo lo publicaron en 1998 Bajo el álbum Orain En el 2001 llegaría Non En el 2012 Single En el 2003 llegaría el álbum papatean Un año más tarde En el 2004 Ekyo Su En el 2006 Yau Xia En el 2007 el álbum en directo grabado En Plateruena En el 2009 Elau I Y en el 2012 Atlántida y el año pasado el CAR Studio pues sacó unas sesiones con varios grupos y ahí estaba también por supuesto el, la formación Seyurte con ese El CAR Studio A Sesio Jack del 2014. Ahora en 2015 edita el nuevo trabajo discográfico autoproducido por ellos mismos, por Seyurte y lo que vamos a escuchar, los temas Bandera Surya y Egun Eury Tzuak Son dos de los temas Incluidos en lo que es Este nuevo trabajo discográfico De Seyurte Novedad En Euskal Música Música Ha comenzado el programa de Uscal Música Con el nuevo trabajo discográfico para esta formación, para Seyurte Una banda que ya tiene un montón de discos en el mercado Lleva ya un montón de años componiendo canciones Y dando conciertos, hablando de conciertos Comentarte que la gira de esta banda de Seyurte Comienza mañana viernes 1 de mayo en Tolosa en la sala Bomberenea Continuará el 9 de mayo en Gordlitz, el 12 en Gasteiz, el 15 en Zestoa, el 23 de mayo en Durango y el 28 de mayo estarán en Bilbo en el Café Anchoquia presentando este nuevo trabajo discográfico Spayaka. Después de editar en el 2012 el álbum Atlántida bajo el sello discográfico Pagaviga y después de editar en el 2014 ese álbum Elcar Estudio a Asesio Jack Ahora regresan al Foranoma Musical con nuevo disco de estudio, eso sí, autoproducido por heridos mismos con nueve canciones más. Son las que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico para este cuarteto Y de Sayurte nos vamos con otra novedad, esta vez en directo Ya que nos vamos con lo que es el nuevo trabajo discográfico para Governors Que cierra un ciclo esta formación con la presentación de este nuevo trabajo discográfico La formación Governors comenzó su andadura en 2006 en arrasate Arrasatequipuzkoa Y la excusa era no perder su enlace con la química de los ritmos crudos Governors pues contiene una buena dosis de serotonina para guardar la fuerza de las canciones en el sistema nervioso Governors grabó su quinto disco álbum en directo, su carayán de y CD en la sala Santana 27 de Bilbo el 24 de enero de este año 2015, hay que comentar que pues Governors ha puesto en manos de sus seguidores por medio de una votación en las redes sociales de Governors la posibilidad de elegir 10 temas de los 20 que con tiene este de vd Las canciones ganan en poderío bajo la supervisión y visto, bueno, de los eh, de todo el mundo, de gente que gira alrededor de esta banda. Hay que comentar que el disco sale... Bajo el sello Vaga Viga Y lo dicho, es un álbum en directo Grabado en la Sala Santana 27 de Biblio El 24 de Enero del 2015 Y lo que vamos a escuchar Dos de los temas incluidos, evidentemente En este nuevo trabajo discográfico Los temas Arresia y Paradiso bailarán Dos de los temas clásicos De la andadura musical de esta banda The Governors que la formación pues no tiene una discografía muy extensa como para que fuera necesario hacer este álbum en directo pero es una buena manera de englobar las propuestas que ha estado haciendo el grupo estos 9 años y también comentar que la banda se va a tomar un parón tranquilamente de aquí hasta el 2007 ya que quieren dar otro pasito adelante y probar cosas y experiencias nuevas así que, eh, que con este álbum en directo Se despide Gobernors hasta el año 2017, que pues eh, nos sorprenderán con cositas nuevas. Álbum en directo grabado en la Sala Santana 27 de Bilbo el pasado 24 de enero del 2015 en formato DVD y CD. Clásicos de la banda, estos que estamos escuchando, Arresia o Este Paradiso bailará... La banda compuesta por Jota Sanjalaboz, Jorge Moralbaco, Paco a la guitarra, eloi Galán a la batería e Íñigo Subizarreta a la otra guitarra. Ahí están, en directo Gobernos, para cerrar este ciclo de nueve años. Con su álbum Su Garayán Y de ellos nos vamos con otra novedad También hemos comenzado con lo nuevo de Seyurtel, regreso esperado de esta banda Que lleva un montón de años en esto de la música Hemos continuado con el cierre Del ciclo en directo de Gobernos Que así lo quieren hacer con este álbum Su Garayán Hasta el 2017 No sabremos nada de ellos Y también tenemos una novedad importante Y es lo nuevo de El Boni Que bueno, sale a la palestra Musical en solitario Con un álbum en acústico Y eléctrico Por un lado en acústico te puedes encontrar ocho canciones, entre ellas El eh, brillo del raíl, Calle Real O Cierra los ojos Y en eléctrico pues te puedes encontrar Temas como Pruébame, y Incandescente Explosivo o por ejemplo Por delante, temas que hemos escuchado En anteriores programas Pues para dar eh, La bienvenida a este nuevo álbum De El Boni, que por cierto ya lo tenemos En nuestras manos, desde esta semana Está ya en las tiendas de disco Y lo que vamos a disfrutar son dos de los temas Incluidos en el lado eléctrico El CD número uno más concretamente Nos quedamos con los temas Cuchillas y explosivos Y ahí está el álbum en solitario para este señor, para el moni, con este álbum titulado Incandescente y que tiene dos partes, el eléctrico y el acústico, dentro de la parte eléctrica, dentro del primer CD. Disfrutamos de dos de los temas, cuchillas, son estos últimos compases del tema explosivo. Y del rock and roll del bony nos vamos con Gosategui, ya que el grupo Gosategui comenzó su andadura musical en 1992 abriendo nuevos y revolucionarios caminos para la triquitrisa. Su primer disco en 1995 se convirtió en una referencia ineludible para la banda. En 2012 el grupo celebra eh, su 20 aniversario con nuevo disco, que bajo el título Gozategui All Star 1992-2012 viene a actualizar las canciones más emblemáticas de su historia con una espléndida nueva grabación de los eh, temas clásicos de esta formación. El nuevo disco mmm, viene marcado pues con el sello de la calidad y la seguridad que a las Alasia Populares Canciones les aporta el fino trabajo de producción realizado por el músico de vera Mikel Irazoki. Pues lo dicho, en el 2012 el grupo celebró su vigésimo aniversario y lo hizo con este álbum All Star 1992-2012 en el cual pues se puede te puedes encontrar los clásicos de Gosategi, entre ellos Don José y Udaku Egunak. <risa> Se Gimeno Sánchez Rodríguez aizarna El Belarbiltzeko de Quere está con va a ser ricoa Tir y polvo yo gritarte en baño Leo ragó tu va Hoy osaldo una balde de vino resta campo que estamos escuchando Uraco Egunak También están clásicos como Egunon, Calambreak, Nor Norinor o por ejemplo también el Gogorachen o el Danxaleko han incluidos en este álbum, lo dicho, que editaron en el 2012 con motivo del vigésimo aniversario de la banda Gosategui de que nos vamos con un poquito más de caña un poquito más de fuerza, ya que Umus nos presenta su quinto disco eh, de estudio, Saurius como es habitual en el grupo, aunque siguen en una línea, se perciben cambios de un disco a otro, en este nuevo trabajo, aunque los ritmos son más simples, se han convertido en más potentes que nunca los dibujos y melodías de las guitarras terreno desconocido hasta ahora de la banda, han tomado gran protagonismo Eh, que el grupo de Bomberenea ha estado cómodo en su estudio Se nota en el resultado final del disco Lo que este cuarteto nos propone es fuerza, experiencia y la voz de Natalia Reflejo de la identidad del grupo Garra, garra, caña y caña Es lo que te puedes encontrar en este quinto trabajo de estudio de la formación Humus Nos vamos a quedar con los temas Inderra y Gaveco Pero cenar so ...en una nueva edición... ...el programa Euskal Música... ...tu cita con la música local... ...la música que se realiza en Euskal Herria... ...contigo cada jueves en riguroso... ...directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde... ...nuevamente eso sí, en repetición... ...nos puedes volver a escuchar... ...tanto el sábado como el domingo... ...la misma Frank Cabraria... ...de 6 a 7 y media de la tarde... Cada semana 90 minutos compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Heria. Con novedades, con el nuevo de Seyurte, Gobernors y el Boni. Y con formaciones también como cosa Cosategui o esto que está sonando. La música de la formación Humus bajo el, el nombre Saurius, que es el quinto trabajo de estudio. Ahí están dos de los temas incluidos, Indarra, puesto que estamos escuchando los últimos compases del sexto corte del álbum GABECO. Y ya los tenemos por aquí por los estudios de y gratidad por el programa de Úscar Música, a la formación Yosuyon Imas, que acaba de publicar su nuevo trabajo discográfico, un álbum donde ahí están las rancheras y las mexicanas como principal protagonismo. Así que, si os parece, vamos a escuchar uno de los temas incluidos en este álbum y seguidamente hablamos con ellos, hablamos con Josuyón y más de este nuevo trabajo discográfico, de la trayectoria musical de la banda, de los conciertos, en definitiva, de todo, todo lo que tenemos que hablar con ellos, con la formación Josuyón y más. So I Ahí está uno de los temas incluidos dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación Para Josu, Jon y más el tema Gaisoa y canción incluida Lo dicho en este nuevo trabajo discográfico Que hoy vienen a presentarlo al programa Euskal Música en la sintonía de Berriozar y Ratia Tenemos prácticamente a todos eh, los componentes de la banda Jon, Josu, eh, Chapo, Ander y Manol Arracha deón a todos Arracha, Arracha. Arracha. Arracha. Arracha. Arracha. Arracha. Eh, Para comenzar vamos a hablar un poquito si os parece de los eh, inicios de la banda Cuando se forma, cómo se forma Josu, Jon y más Pues tendríamos que trabajar la memoria para saber cuándo empezó, porque está difuso, está difuso. porque viene de hace ya, pues igual seis años la idea. Una cena, como todo buen grupo se tiene que formar en una cena con, con Vinacha, y ahí vimos pues que teníamos un acordeonista, a Chapo que sabe tocar muchas cosas y el resto tocábamos por guitarra abajo bajo y, y alguien tenía que cantar y como soy el feo de la familia pues me tocó y entonces pues decidimos hacer un grupo y pues hasta lo de hoy pues ha ido evolucionando y hasta lo que somos eh, ¿Los componentes habéis tocado anteriormente en alguna otra banda? ¿Habéis estudiado en algún conservatorio? ¿Os ha dado así porque sí? Bueno, yo creo que todos hemos tocado antes en, en alguna banda, ¿no? Sí hemos En la de Trochalanga hemos estado Castor y yo, Chapo Ajá uh -huh. Yo soy Masara. Pues no, se puede decir que todos venimos sí. hemos tocado en grupos en charangas, en fanfarres, entre todo eh, os costó mucho buscar el nombre a la formación para terminar por darle, yo soy Yoni Mas, acabado en ese NZ. Pues aquel día de la dichosa cena, eh John se, se puso, estábamos en la barra, en un corrico, yo se puso John se puso en mitad, en la, la filósofa, eso es, a deliberar y durante pues Yo, yo tengo memoria que es, que fueron unos 15 minutos o igual 20 si te fías. Pero bueno, entre 5 y 10 minutos estuvo allá venga a pensar y todo, todos nos preguntábamos qué hostias era este cabrón. Y en una de estas eso fue, eso fue. Saltó, saltó y me señala a mí. Josu se señala a él, John y más todos los del corro. Pues eso Así el para... <ríe> En cuanto a influencias musicales A la hora de sacar adelante de la banda ¿Algún grupo os ha influido en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia tenéis por ahí? De es aquí como... de Euskal Herria de fuera, perdón Como buen grupo de... Tampoco podemos decir que somos rancheras Porque no, no sabemos ni lo que tocamos Nos hemos autodefinido como Napar Mix Que <ríe> no Napar Mix <risa> y como, como... Pero como buen grupo de esto Pues todos tengo la influencia yo creo de Cojón Prieto y los Guajalotes Así Los Tigres sea... del Norte también se podría decir o sea, sí, están, pero, presentes, están presentes Es croto está ahí Pero bueno, no, pues, al final hacemos lo que podemos Y lo que queremos eh, Como bien habéis comentado en los inicios Ya lleváis eh, unos 6 años Pero ¿cómo os disteis cuenta o cuándo fueron las ganas De sacar este disco? Después de 6 años Disco Disco por llamarlo, llamarlo de alguna manera Lo dejamos en disco eso Pues ganas Hemos eh, pues, tenido siempre Lo que no tenemos es fundamento Le tenemos que agradecer eh, Yo creo Este realmente... disco a, a Rulos Que es el, el Que nos lo ha grabado Que es del Lulso Ñua de, de Arellano Lizarra y que él fue un poco el que nos animó a, a dar el paso a grabar porque siempre teníamos... Eh, pues no teníamos fundamento para ni siquiera juntarnos para ensayar en las canciones de fundamento para poder grabar. Ni teníamos ni, ni tenemos. La verdad es que es, a, es al revés de otros grupos. El técnico nos dijo a nosotros que, que, que no podíamos morir sin grabar. Así fue. Y como estábamos ahí en la cuerda floja, estábamos con ahí con nuestros problemas y Nos la tensó. Pero nos, nos, nos animó y, y seguimos adelante. ¿Y os hizo sacar encima 11 canciones? 11 canciones, pero de las cuales dos pues son un poco intros... Bueno, intro no. Una sí, fundamento. Sí, una es una canción coral de Iglesia... De, de, de San Martín, de la, de la ermita de San Martín. Robería, San, Miguel, olvidó, San Miguel, San Miguel, San Martín. Y, y, el, y el bonus track es pues una... Pues como, como una historia de marineros que sería legendaria, pues lo mismo, pero de, de pedo. De pedo y, y de nuestro gran de, de miembro que toca el banjo. <risa> nuestro banjista, que todavía no se ha animado, pero esperamos que en breve ya esté a tope. Se incorporará. Incorpora incorpora eh, antes de hablar del disco que habéis editado, ¿qué diferencia encontráis entre el primer ensayo que disteis, si os acordáis, de ese primer ensayo? <risa> pues para empezar, el primer ensayo lo vimos los cinco que estamos aquí. Estuvimos los cinco años. Entonces Chapo tocaba la batería en vez del saxofón Claro, estábamos los cinco Y hicimos un conciertilla ahí en el pueblo, en Ardanaz Donde somos la mayoría Del cual hemos decidido nunca más hablar <risa> Pero Perdóname. bueno, ya vamos a hablar Fue bastante desastroso Entonces dijimos, aquí hay que hacer algo Porque si no, con esta formación no es no contento Yo, por cierto, no estoy con la mayoría Que no soy de Ardanaz, esto hay que puntualizar vale. ¿Eh? Tenemos un sacanícola Tenemos... en el grupo Pero vaya <risa> El disco ya está la calle Contarnos un poquito Cómo fue el proceso de grabación del disco Cuánto tiempo estuvisteis en el estudio Alguna anécdota que contar El disco Lo hemos grabado Pues así un poco No lo no hemos hecho por ejemplo A pistas cada uno por Bueno sí, a pistas sí Pero hemos grabado todos a la vez eh, O sea la base toda la vez Batería claro, bajo y guitarra Y sí, un poco por secciones Para intentar hacerlo rápido Y no, no invertir mucho tiempo porque, claro, tampoco teníamos ni ensayos como para hacer... ¡Pobre aquí. Urco! Sí, entonces le hemos dado mucha guerra al pobre Urco, pero bueno, yo creo que al final... Bueno, grabamos bastante rápido. rápido, al final, una semana más o menos teníamos todo grabado, ¿no? Sí. Un poco más luego para, para las voces y tal, pero... Hay que decir que, como anécdota, que acabamos la grabación eh, una con una comida... y Especial. Una comida aleante <risas> con... con que comimos coros al chilindro así, y acabamos de comer, pusimos un micro encima de la mesa y todos los coros que se oyen de fondo y así son son de esa sobremesa que, sí, que fue que, muy divertido. Hasta que acabamos todo el líquido no nos levantamos. <risa> <risa> eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías, en la maquetación del CD? Vale, la maquetación, va a empezar, la, nos la ha hecho toda nuestro gran amigo Iván Llista, que todavía no se ha incorporado, pero, pero esperemos que en breve lo haga. Y lo, esto, o sea, la ha hecho toda él las luego, fotos se llama Pla. las fotos se ven bastante horribles por porque han sido seleccionadas de impresiones de pantalla y demás chapuzas <ríe> y entonces son colaboración ciudadana la mayoría y luego colaboraciones musicales hemos hecho una canción bueno, que la letra la ha hecho un, un amigo que va dirigida a otro colega que tenemos en el talego desde hace 7 años uh -huh. y en esa sí que ha cantado pues el propio que hizo la letra que es Asier y alguno más del barrio el banjista también y luego el, el el técnico el propio técnico también nos queríamos que cantase y cantó en esa canción y luego que no se nos olvide también que en otro tema tenemos una percusión un tanto rara peculiar peculiar que es el, el primo que aprendió a tocar las pinzas de hielos y, y es, es maravilloso y eso a Miquel también está ahí en el CD espectacular sí, queríamos sí. que viniera a tocarlas hoy pero no, no se ha atrevido tampoco genética pura y dura jajajaja <risa> Bueno, hay decir, claro, pues somos familia, son los tres hermanos. Cuidado. Eh, Diferenciamos todavía. <risa> los tres hermanos Ander, Yon y Manol, y, y yo que soy primo, somos de Ardana todos. Y luego Miquel de las pinzas también es primo, claro. Eh, vamos a centrarnos, y si os parece un poquito, en las letras de las canciones. que queréis expresar en ellas a la gente? ¿De que van un poquito? Pues al final son los temas fáciles, pero también los, los que te hacen escribir. Pues, tal y como están las cosas, no nos sale escribir más que de, de toda la mierda esta que nos rodea. La música de reivindicación la, la iglesia también, pues En general, pues de lo Tampoco de lo que nos va saliendo eh, ¿Algún tema, alguna letra Tiene algo especial para yo soy yo más? ¿La habéis hecho con más mala leche O con más cariño? Pues la verdad, con más cariño La que nos ha, la que nos hizo el, el colega este Asier Erbiti Que es para el Pañaki Marín el, el preso del barrio y, y esa sí que es una canción Que, que creemos que que la hemos hecho con más eh, con especial ilusión. Eh, ¿quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis los temas para plasmarlos un poquito en la música? Eh, un asunto un poco difícil, ¿no? De... Pele agudo. El artista es Josu, ya está. Bueno, bueno. Hay varias pistas <risa> para los artistas. Eh, la letra en sí más o menos es la más chapucera la mía. Entonces, y después trabajo de los líderes de Josu y yo. Y después eh Pues las, las, las más bonitas eh, son las, las de John. Los arreglos musicales los hace casi todos Yosu. Al final las letras las, las hacemos entre todo el que se anime y luego una letra le llega a Yosu y Yosu la hace canción. Eso es así. Yosu es realmente el que compone y hace las canciones. Luego... Cada poco va a su idea, ¿no? Y además también... le seguimos. John es... las arregla. <risa> Luego quedaría bien decir que en el local de ensayo ya entre todos, pero no, porque no nos juntamos, entonces salen como salen. O sea... <risa> eso eso no, no, no, no, no pasa. No somos de esos. Eh, menos Punk, más rancheras es el título del disco. porque este nombre hmm. al disco? Pues también un poco para vacilar, pero porque, porque en sí, como hemos hablado con anterioridad de que todos hemos tenido grupos... El que no está tocando ahora mismo a la vez en un grupo de punk Ha tocado antes, o sea que lo hacemos con el mayor de los cachondeos Cachondeo, algunos se molesta, pero bueno, es verá eh, Antes de hablar de los conciertos, de los directos pues sí. Si os parece, eh, vamos a escuchar otro de los temas que se incluyen en el disco eh, Lo elegís vosotros, ¿cuál os gustaría? Pues pon la, la nueve Tansemadbegiumel Murriaren seida renean beste aktideen kaleta ne urdia Eta Entrevista que estamos manteniendo en la sintonía del 100.8 En Berriozari Ratiá, en el programa Buscal Música Con la formación Yo Soy Más En este jueves 30 de abril o fin de semana Sábado 2, domingo 3 de mayo Vamos a meternos y si os parece hablar un poquito De los eh, directos, de los conciertos eh, Ya habéis estado actuando En directo, eh, contarnos un poquito por encima Algunos de los lugares eh, Cómo habéis estado, qué tal aceptación Ha tenido la gente con vosotros Bueno, el, el tema de los directos en Yo Soy John es De lo mejor que tiene el grupo La verdad Nos lo pasamos muy bien La gente parece Que se anima bastante Y eso Y la verdad Que disfrutamos mucho Y, y hemos tocado En muchos sitios Hemos tocado En En Nafarroa sí, Sobre todo En Nafarroa No Sí De verdad habíamos tocado también, ¿no? Sí sí, sí, sí, os habéis escapado por aquí, sí. Tengo <risa> recuerdo de algún sí, concierto pues, pues, de esos. Igual tienes tú más que nosotros. <risa> de no sé cómo terminarlo, pero de sí cómo empezar. ¿no? <risa> <risa> Eso sí, entonces seríamos nosotros seguro. <risa> Yo mi lema de los conciertos es, por muy bien que te lo pases y muy borracho estés, nosotros más. <risa> <risa> <risa> ¿Tenéis fechas ya para presentar el disco a corto o largo plazo? Sí. Pues sí, tenemos ya en algún barrio, en algunas fiestas, conciertos atados ya Queríamos hacer una especie de presentación del disco específicamente, pero no creo que vaya a ser posible Sí, parece que no nos, no nos vamos a poder juntar o apañar para, para hacer una, una presentación como Dios manda Vais a incluir todos los temas de este disco, tenéis versiones, tenéis temas que no están incluidos en el CD No, el todo lo que tenemos lo hemos grabado, porque ya que, que nos poníamos... Hombre, ahora ya, pues estamos ya poniéndonos poco a poco con nuevas canciones, pero poco a poco... Tampoco mientas. Un poco sí, para estar ahí. Teniendo en cuenta que por, por ensayo salen unas dos canciones, pues calcula en cinco años cuántos ensayos son. <risa> Raíz cuadra de 13 entre dos. Eh, para contactar con la banda, para realización de conciertos, Facebook, eh, página web, Twitter, teléfono de contacto, algo que tengáis por ahí. Bueno, tenemos que matizar. Sí. matizar. Aclaración. Aclaración, que en el CD quisimos gastar una pequeña broma a una persona y sin que él supiese pusimos su teléfono. Y ya han empezado a llegarle las llamadas y eso. Agradecerle también al Chuty su colaboración. De hecho ha sido hoy la primera llamada. Y nada, tenemos Facebook el cual no me gustaría emplearlo para para contrataciones y, y números de teléfono, pues... Que se busquen la vida. ¿no? Que se busquen la vida, sí, sí. No, se, eh, el Chuty estará encantado de ofrecer el teléfono de los integrantes. Eh, ya está el disco en la calle, ¿en qué lugares se pueden conseguir? Y he visto que ponéis el disco a 3 euros y después 1 euro para alguna iniciativa en particular. o Sí, pues el disco, como tampoco queremos sacar dinero con esto porque no era nuestra intención y antes de grabar ya teníamos algo de dinero ahorrado pues dijimos, vamos a sacarlo barato, porque total no vamos a no queremos ganar un euro, entonces sacamos a 3 euros y, y justo cuando íbamos a sacar el disco salió las la, la fecha de los juicios de, de, de colegas del barrio y de otros barrios de Iruñaría que les piden pues 10 años de cárcel, que va a empezar el juicio la semana que viene. Y dijimos pues bueno pues nuestra pequeña aportación puede ser de destinar un euro más del disco a, a esta iniciativa para pues, para superfragar los costes y lo que podamos ofrecer uh -huh. lo poco que podemos ofrecer eso sería más o menos ¿no? iniciativa interesante que habéis que habéis montado entonces sí. está 4 euros barato barato uh -huh. y, ¿Y en, en bares de Intentaremos llegar a todos los barrios de Iruñerría, algún pueblo de, de, de La Sacana, de Abo, Izurroz... Buscaremos, buscaremos, intentar llevarlo a los máximos sitios posibles y luego después de los conciertos supongo que llevaremos alguna cajica para ver si alguien pica. Eh, veo que habéis traído acordeón, veo que habéis traído guitarra, o sea que os vais a atrever con algún par de temas. Sí, lo intentaremos, a ver si así yo suelta su... su, su, su, su en vez su lengua a sus dedos. <risa> sí, lo intentaremos, a ver qué tal. Pues os dejamos con ello. Euskal Música también en las redes sociales. Búscanos, encuéntranos en facebook.com/euskalmusicaberriozar y ratia. Linaia godez hilpernura joan Iapaitzen bizitza, uberen agap Gezurraztian bizileta zeru da Nik ez dago, aiz eulu, oberen zango den Mapaiz peta bioz hilpernura zuten Tentu gote, iraterroristak Berenazte augur geldozako iaura Eusak ostia mañolet! Egan ostia pasaz diren murgindu ta erreprezioa lortuz duten behingo batez estatura suntzitzea sortuz bide hartan ipinitzen ilusioa zauda gure aito namorrek calera tu so te vola no la farroa posti tutti ore tardeve me steda Espanjolek dut gazmatuak Due daiek nahi duten moldea Bide duzea dugu azia Horrera gaudea da begida Gusti opaten azotua Duel muka independentsia Baitauka usai zikina Ez gintun denuende hatu Goyane buchi diogo Berreze lepikatu Ongide zaten ento Zerrepublikatazioz dilla Gaiako dundererria Hau estok ez ol ka Para terminar la entrevista, después de haber escuchado estos temas en directo de Yosuyón y yo, más, eh, algo que me haya dejado, que queréis decir para ir terminando con, con ella? Pues agradecerte la posibilidad de haber venido aquí a Es a la primera entrevista que nos hace, la verdad. En 17 no, no. años de grupo. Y, y nada, agradecerte por haber podido aquí venir a presentar el CD. Y nada. A ver si nos vemos en los directos por ahí uh -huh. Pues claro. John, Josu, eh, Chapo, eh, Ander e manol Esquerri Casco por haber eh, Suerte con el disco ¿Y con cuál nos vamos ahora? ¿Con cuál nos despedimos? Con Herorita con Semea Labac Pues lo dicho, Esquerri Casco Gracias vale. por haber suerte Y que todos vaya muy bien Vale, Dios que... Música de Dios Uyón y Más, pues que te vamos a decir adiós. Se nos han pasado los 90 minutos que dedicamos cada semana a la música local, a la música de Euskal Herria en un santiamén en este jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Ya sabes que tienes nueva cita en el mismo día dial 100.8 FM en internet egusquiplaza.net. Tanto el sábado como el domingo se sigue en repetición entre las 6 y las 7 y media de la tarde con otro de los temas de Dios Uyón y Más dentro del Menospunk Más Rancheras Le decimos adiós, no antes recordarte que hemos estado con ellos, con John, Yosu, Chapo, Ander e Imanol que nos han venido a presentar este nuevo trabajo discográfico y se han traído el acordeón y las guitarras para para hacernos disfrutar de un par de temas aquí en directo en Berriozar y Ratias. Lo dicho, nos volvemos dentro de 7 días, aquí en el 100.8, de Rilfar Irratia, en una nueva edición de Euskal Música. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Agurro un rato y tati, seguido celular. Hugua, ikala tsegua, beste gixu ana farro gaisua, gutonen gakua, ubatutakoa, ez harritzeikoa, ekotetsuan doan biaben parekoa.